Estás escuchando en La Otra Oreja. Y vamos a leer algunos mensajes que nos llegan. Eh, Gabriel Cabrejas dice, «Perturbador Marco Chacón». Un rap heavy social inclasificable y de paso información actualizada sobre un país del que sabemos muy poco. No hay nada parecido acá, que yo sepa. Un homenaje a las historias inconclusas impunes. Buenísimo el bloque musical con los acordes de New York, New York. Viva la otra colombiana oreja. Eh, gracias eh, Gabriel Cabrejas eh, Sebastián Sebastián Pedro Que está en Centroamérica eh, Dice que está Escuchando la música muy bajita Y que hizo limpieza de oído Y todo y Está chequeado pues eh, Bueno, que está en su sesión semanal De Birra Yoga Birra Yoga Una nueva disciplina eh, Saludos a Sebastián Pedro y no te sorprenda que en octubre nos veamos octubre del año que viene ¿eh? del 23 eh, Liz Parisi escuchando el programa Lili Eh, de Mirta Baravalle La sobrina de Mirta Baravalle eh, Bueno, un saludo Enorme a Lili y a Mirta Baravalle Que suele escuchar este programa eh. Mirta Baravalle, una grosa eh, Una madre Plaza de Mayo Línea fundadora, que a veces eh, Que hubo gente Que la comparó con las reinas Nada que ver ¿no? Y decían que eran las reinas Que, que las madres Plaza de Mayo Eran las reinas Bueno, mmm. Bueno, eh, Vanessa que es una radialista que sale en varias radios aquí, eh, dice excelente va el programa, gracias Vanessa, Carmen Captevila desde, desde Neuquén saludando eh, desde Uruguay María José Rodríguez Lauerget eh, que, o algo así Bueno, eh, también escuchando La Otra Oreja eh, Santiago Cala Eh, Xiomara, desde, mmm, desde Colombia, escuchando. Pablo Cala, seguramente, escuchando también este programa. Eh, eh, Kelmis, también. Eh, Kelmis, escuchando el programa. Eh, Miriam Boblansky, desde Buenos Aires. Eh, bueno, di dice... Mmm, Escuchando Día de Paro Docente, cuando mi canción se encuentre perdida, acuérdate. Dice um, Kelmis desde acá de Mar del Plata. Eh, bueno, y... Eh, Péstate mensajes. ¿Cómo pues, favor, puedes poner un poquito de música? Bueno, está bien, está bien, a pedido de Río. ¿Vamos a Uruguay, te parece? Vamos a Uruguay a escucharla a Carla, que se presenta y presenta dos temas musicales. Hola Edu, hola a todas y todos, ¿cómo andan? Yo soy Carla Modernel, soy uruguaya, hija de Carlos Modernel, militante del MLN Tupamaros y eh, militante del M19 de Colombia. Estoy acá hoy en Colombia para realizar la búsqueda de mi historia y parte de y reconstruir la historia de mi padre como uno de los caídos del M19. Y voy a presentar a la muchacha y la otra, un grupo colombiano con su música No me toques mal. No no, no. mis espaldas que cuando me canso del mundo no quiero saberte queriéndome comer queriéndome comer queriéndome comer queriendo y no, no, no me toques más no no no me toques no me toques más Tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para Tumarte tumbarte la guerra y no, no, no me toques más, no, no, no me que so no me, toques, no, me toques, no no no me toques mal no no no me toques no me toques mal para bomba para popere por popa para derete pai por bomba para popere por oro pepe por oro pepe De pararte en mi tierra, deja de deparar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas y deja de pararte en mi tierra, deja de demorar mi confianza, deja de pararte en las aceras Quiero que no me quiera siempre para desvestirme Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre Quiero que no me quiera siempre para desvestirme Quiero mi cuerpo libre, quiero mi entero libre Quiero que no me quiera siempre para desvestirme ¿Qué? Hambre y sueño lo que usted tiene Hambre y sueño lo que usted tiene Hambre y sueño en lo que, tiene. en lo que tú tienes Con tu reggaeton y con tus cuatro babies eh. No, no, no me toques más no no, no me toques más. Grupo La Trampa con Caída Libre. La mala suerte no es verdad Caída libre Ni el peso de mi libertad Sin decidirme Man un día Ca da libre libre el l'oficio de esperar y arre Y ahí escuchábamos desde Colombia... ...donde estuvimos junto a Carla, a María José y a, y a Sergio... ...o sea, compañeros uruguayos, eh, hijos de asesinados... En ...militantes del M-19 asesinados en Colombia y desaparecidos. Pero también 11 de septiembre nos suena muchísimo el recuerdo del golpe en Chile, del golpe de Pinochet. Y hay versiones de, de canciones maravillosas. Eh, vamos a escuchar dos versiones. A ver cómo empieza la primera... Escuchábamos a Allende, ¿no? A, Sa a Salvador Allende. Yo pisaré las calles nuevamente. El grupo muerto. Por la otra oreja. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar Por los ausentes Yo andré de los bosques y los lagos Mi andré del desierto incandescente Aquivocar en un cerro de Santiago A mis hermanos que murieron antes. sesgada en la moneda Me dirijo a la juventud a la aquellos que de que la que hemos entregado a la conciencia digna de miles miles de no podrá definitivamente la historia es nuestra y Nu. de La Plata, una compañera que dice, chi, chi, chi, le, ¿no? Seguimos eh, reclamando por el gobierno de Chile, ¿no? Que se están metiendo cada cada frustración para que lo, los que lo votaron, los que idealizaron al gobierno de Chile, que sigue reprimiendo a los estudiantes secundarios. ¿Sí? El gobierno nacional de Chile. Igual que acá, que la Eh, está reprimiendo la policía de la provincia de Buenos Aires en varios lugares del, del país ¿no? este, bueno, así estamos bueno, eh, pero hay gente que reclama la versión de Yo pisaré las calles nuevamente de Pablo Milanés y vamos a escuchar una versión hermosísima una subversión también que grabó Pablo Milanés con Joan Manuel Serrat Sí, le, le, le Yo pisaré las calles nuevamente Pablo Milanese Y yo a Manuel Serrat por lo Yo pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago ensangrentada Y en una hermosa plaza liberada Me detendria a llorar por nos ausente Yo vendré del desierto calcinante Y saldré de los bosques y los lagos Y evocaré en un cerro de Santiago A mis hermanos que murieron antes El que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina. Pagarán su culpa a los traidores Un niño jugará en una alameda Y cantará con sus amigos nuevos Y ese canto será el canto del suelo A una vida cegada en la moneda salé las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa frase liberada me detendré a llorar por los ausentes Urejitas. La otra orejita. La otra orejita. Bueno y gracias a Liz Parisi, este que estuvimos hablando el otro día, eh, me presentó un grupo que no conocía. Eh, se llama copla colores y lo empezamos a escuchar copla colores por la por la por la celebrando la diversidad digo a ¿no? un tema por los derechos de los chicos no celebrar la diversidad copla colores por otro orejita. por el aire sigo dando vueltas por el cielo subo dando vueltas por el río para visitar Está bien, Lara. Sí, se termina, pero antes voy a leer un par de mensajes eh, que vale la pena leerlos, ¿no? Dice Alejandro, dice, se podía esperar otra política de Boric y otra constitución. El operativo de la constitución tuvo como objetivo eh, desviar, descomprimir y dividir la, el extraordinario levantamiento del 2019. Su programa político prometía no tocar la gran propiedad de las siete familias y las transnacionales, base material del pinochetismo. Los presos de la represión bestial del 2019 siguen presos y los represores siguen gozando de impunidad. Sí. Este, bueno, Gabriel Cabreja dice, pero como, eh, perdón, dice, pero como Serrat y Milanes no hay. Celebrar la diversidad. Exactamente, bueno, Gabriel Cabrejas, gracias Alejandro, gracias a, a tantos oyentes que escriben. Eh, y ahora vamos a escuchar una versión muy rara. En, en base a la música que hizo Natalie Cardone, eh, de, de Natalie Cardone, una francesa, que convocó a una a una chica que es um, como afrodescendiente, Sandra Eraja. A ver, escuchamos. La musicalización es del tema de Nathalie Cardone. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre dimos que herte des đi studi cartura dan des sa de tout bravo les pouces au ser joie la muerte aqui c'est que dans la clara nan tania De farancia des tout que a ce che fara? Vienes chemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Que da la clara, la entrañable transparencia de tú. Despera la firme Con la luz de tu sonrisa De tu querida presencia Como Dante Che Guevara. aquí se queda la clara L'intraniable transparencia De tu querida presencia Como Dante Che Guevara. Querida hiza presencia, como tante, llegue a Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más. Fue esto es fue nuestra la otra oreja.